El de 00, llega el 9 de septiembre. Esto quiere decir que quedan muy poquitos días en base la semana que viene ya la invasión del Área 51. Cientos, cientos de miles de personas se han apuntado a participar de ello. Hemos comentado esa noticia, esa información. Hemos dado algunos detalles antes de finalizar la temporada pasada. Manuel Carvellal. ¿Qué ha ocurrido en este verano? Porque ha habido de todo, todo tipo de informaciones pues sobre ahora... ese asalto al Área 51 que se va a producir el próximo 20 de septiembre, la semana que viene ya. Ahora empieza el miedito. Ahora es cuando están viendo que se acerca la fecha y se están empezando a inquietar y esta semana varias autoridades del condado de Nine, en, en Nevada... Eh, han hecho ya varias advertencias diciendo que claro, que si esto sigue adelante y aunque no lleguen a los tres millones y pico de personas que, que se habían apuntado a esta iniciativa aunque sea mucho menor el número de visitantes eh, han empezado a comunicar el presidente de la Comisión del Condado todos los problemas que va a haber si esto sigue adelante primero, no va a haber telefonía eh, móvil porque las antenas no van a estar capacitadas para recibir todo ese tráfico de llamadas. No habrá agua, eh, ni hielo, eh, se va a agotar la comida en las tiendas. Eh, hay toda una serie de problemas logísticos, se acabará la gasolina, no habrá ¿Qué alimentos. ¿Qué más da? Van a salir todos. de allí en ovni, Y lo más Manuel. importante de todo, no habrá lugares para ir al baño. O sea, no, que van a tener hombre, que, que llevarse altos, una bolsita... Colas, claro. ¿no? O sea, que en realidad es un ejercicio de supervivencia. Claro, pero es Escúchame, cierto, porque eh, ahora eh, que hay... empiezan a ver que la fecha se acerca y que ya, bueno, pues la coña esta del sí, asalto sí. y tal... A, ahora ahora que la, la que coña es la verdad, viene, no, que, claro. que puede ser un problema realmente La semana que viene vamos a retransmitir esa invasión, ese ataque la llegada de millones y millones de personas al Área 51 y aquí en los resolvimiento vamos a ser testigos y vamos a ver toda la información. El pedrero ya está en la puerta, la sí, 51, sí. cogiendo sí, sitio. Eh, ya, para si Tú me has eh, dicho que te vas a lanzar en, par, en paracaídas. Pues, ¿sí, claro, no? por eso yo no necesito hacer cola. Yo entro <risa> <risa> Juanjo escúchame. Sánchez Oro, un análisis en de sangre va a determinar quién va a morir en el futuro. Claro, ahora hay que preguntarse quién quiere hacerse un análisis de sangre. Claro, los de y uno. 51. El, el, 51. Acaban los investigadores del Instituto Max Planck de, de eh, Alemania acaban de hacer un nuevo sistema de análisis de sangre en el cual consideran que es posible predecir cuándo podemos fallecer en los próximos 10 años o qué riesgos tenemos de, de, de fallecer en los próximos 10 años con una precisión del 80% llevan estudiando en un grupo en una población 16 años llevan estudiando han estado estudiando a 44.000 casi 45.000 individuos eh, les han ido eh, tomando muestras mmm, periódicamente y han ido buscando lo que son unos biomarcadores que marcarían cuáles serían esos elementos de riesgo que, que pueden propiciar una enfermedad porque claro en estos 16 años de esa población de esos casi 45.000 individuos se les han ido muriendo ...unos 5.500... ...y esos son los que dan la pista... ...para luego poder hacer análisis estadísticos... ...y a partir de su análisis de sangre... ...y viendo los denominadores que comunes... ...de la causa del fallecimiento... ...con esos marcadores que tienen en la sangre ver que realmente, bueno, pues ahí estaría ya anticipando, de alguna manera estaría vaticinando de que iban a fallecer y eso es lo que ahora quieren, bueno, pues seguirlo desarrollando lo quieren probar en, en animales y sería un, bueno, por lo menos un método que se suma más de, de averiguación, de hacer diagnóstico de posibles muertes o de posibles enfermedades, que ya tenemos la genética, tenemos diferentes cosas, pues ahora se añade este así que, o sea, que bueno, lo que digo es que ahora muy optimista la noticia, muy que ellos de momento eh, quieren dicen que quieren seguir trabajando, están muy contentos con este porcentaje Y es un poco la fusión de lo que hemos comentado muchas veces. El, el Big Data, el análisis de grandes datos aplicado a, a campos científicos como en este caso la biología. Se ha descubierto una sustancia extraña en la luna, Joseph. Sí, yo no sé si los chinos han visto muy tarde poltergeist o qué. <risa> pero... Exceptoplasma, sa exceptoplasma. ¿sabéis, eh, ¿Sabéis el moco del caso Vallecas? Pues ha llegado la cara oculta de la luna. Era papilla de no. niño, finalmente. Entonces. No, no, en... no, no seas malo, Juanjo, que no es papilla, que es moco de otro mundo. No, no. Eh, lo, lo digo porque el eh, pasado 25 de julio, eh, durante este octavo día de exploración que los chinos van haciendo desde la cara oculta de la luna con la misión lugar lunar Chan 4, que no sé cómo será 4 en chino, pero sí. Chang lo he ensayado, y resulta que... Se han creo creo ex... que es pu champú. Sí. Champú. Chang... Oh, oh, oh. he picado, Ay, lo no peor es, es que, es que he picado. Eh, he picado, no sí, sí señor. que han a trapo. Una, una, no. una cero. Eh, ya te la pillaré yo en algún debate. <risa> <risa> que le vas a pillar? Por, por cierto, me, me, te manda recuerdos Rusé que He estado ayer con, con ella. Bueno, y ya se estado con Michucaco y ya estado con Nick Poe. Ah, eso eso después, eso Pero después. Bueno, eso eso después, eso después. Os cuento lo del champú porque sí. sí, sí. ¿no? Porque Claro, si hay champú en la luna es que hay selenitas. Y que Ay, los ahí, selenitas no, no son calvos. Eh, ahí estamos. ¿eh? Eh, pero no es el caso. Bueno, no sé si es el caso o es el caso. Eh, resulta que el YouTube 2 2 que es como se llama el Robert Chino, pues eh, va avanzando lentamente y de repente se encuentra, lo que digo, una sustancia verde y viscosa, verde y viscosa, que está alineado junto a un cráter. Claro, primero que uno piensa es que ese cráter ha sido producido pues, por, algún, eh, por, por la caída de algún meteorito y que, consecuentemente, le, la sustancia como tal podría ser... Pues que de ...cristal, ¿no? Que sabéis que es arena fundida y a lo mejor eh, bueno, ha quedado en un, a medio fundir... ...y aquello todavía está blandito, ¿no? Eh, rollo blandiblup, eso es lo que sospechan... ...pero no hay nada claro, es más, eh, los primeros planos del material eh, extraño... ...que permiten ver eh, su textura con una increíble resolución y que además es posible a verlo ya con infrarrojo, pues no tienen ni puñetera idea de qué se trata. De manera que vamos a tener que esperar unos cuantos meses para disipar la duda de si se trata vidrio o en realidad podríamos estar ante el primer moco extraterrestre de la historia <risa> Estados Unidos fue el primer país en llegar a la luna 1969 luego Rusia luego la URSS, luego China y esta semana ha fracasado en su intento de hacerlo una sonda se ha estrellado allí una qué sonda de la India quería ser el cuarto país en llegar a la luna hay mucho interés en llegar a la luna no sé para qué pero lo hay eh hombre, ser el cuarto en el podium en la historia sí, sí. que haya puesto sus pies en, o su nave en la luna no está mal y, y este año ha sido un año glorioso en ese sentido porque eh, como, como bien nos comentaba Joseph aterrizó la champú en la cara oculta de la luna que eso no está mal y luego los israelíes que tienen fama de tener una gran tecnología lo intentaron también hace unas semanas y cuando estaban a punto de conseguirlo, bueno, pues la nave tuvo un problema y terminó estrellándose. Y hace solamente unos días, la misión Vikram, el, el módulo Vikram, perdón, de la misión Chandrayaan 2 de India ...intentó emular a los rusos, a los chinos y a los norteamericanos... ...llegando con su primera nave a la luna... ...y desgraciadamente se ve que ni Shiva, ni Krishna, ni Vishnu, ni Kali... ...estaban por la labor y también se ha estrellado cuando estaba... ...perdieron la comunicación cuando estaba a dos kilómetros de altitud... Vale. ...y también ha sido un fracaso. Oh. Quienes sí están por la labor de patrocinar el espiritismo... ...son los senadores en Brasil. Sí, esta es una noticia golosa muy <risa> sabrosa, <risa> muy, muy, muy, muy que ha generado además unas reacciones muy, muy curiosas. El hecho es que a partir de ahora, el 18 de abril sería el, será el Día Nacional del Espiritismo y al menos en Brasil el Espiritismo ya tendrá su propio Vaticano o su propia Meca o su propia Jerusalén <risa> tendrá su capital de la doctrina espiritista en, en Brasil. Eh, a raíz de una iniciativa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado brasileño que ha aprobado hace unos días estas dos, estas dos iniciativas con un proyecto de ley que se ha debatido en el Senado y que finalmente parece que ha sido, que ha sido aprobado. Y esto ha generado además una reacción un poco... En contraria por parte de las comunidades católicas o protestantes que consideran al espiritismo un adversario en la fe de los creyentes. Sin embargo, Brasil es un país que tiene millones y millones de creyentes en el espiritismo, probablemente sea el país con mayor número de espiritistas y de iglesias espíritas organizadas, así que no, no es nada extraño que sus políticos atiendan una demanda, un clamor de uh -huh. un sector de la población importante, que son Pero yo digo que yo esta semana estuve viendo los comentarios que se hacían en los foros católicos y en los medios católicos y no les hacía mucha gracia. En el, en el 2004 allí en Brasil se hizo el segundo, el segundo centenario del nacimiento de Alan Kardec y un grupo de diputados que son espiritistas lo celebraron en, en una de las salas del Congreso. Haciendo una ouija. No, ah. no, no, no, el, el uno de los diputados, sí, que apuntazo, era el, que el, el maestro el maestro de ceremonias, empezó a presentar y decía, bueno, vamos a hacer una, una, un rezo, porque siempre los espiritistas hacemos un rezo, y de pronto entró en trance, y está grabado, se puede ver por internet, porque cogió la señal del, del este, entró en trance, empezó a comunicar y luego finalmente salió del trance y despidió la sesión muy, muy tranquila. La mía, qué bien. Lo que yo daría por ver eso en Albert Rivera o en <risa> ¿No? Iglesia, ¿No? Si Bueno, imaginas. de vez en cuando entran en trance. ha o sea, ¿eh? ido ahí en el Congreso igual tendríamos gobierno, por fin, ¿no? <risa> eh, hablando de espiritismo y hablando de ouija, eh, Juanjo, eh, también una noticia, una información sobre un desarrollo que tiene que ver con la tecnología y con la Ouija. Pues sí, porque la Ouija es, tiene menos mecanismo ¿no? que un chupete, porque no <risa> tiene nada realmente, y sin embargo sigue siendo un icono ¿no? que está implantado en el siglo XXI donde tenemos las grandes tecnologías. Bueno, pues también la Ouija entra en el siglo XXI <risa> y lo que está haciendo es eh, pues realmente innovarse. Acaba un investigador que se llama Edgar eh, Cruz, y es un científico es un informático, también alemán. Lo que acaba de hacer es un, un aparato que además ha, publica, ha hecho la publicación y la ha subido a Internet para que sea de código abierto y cualquiera la puede instalar, que es muy realmente es muy interesante. Ha incorporado una cámara web y un sistema en lo que es la plancheta, el, el master, ¿no? lo que decimos, el vaso, un sistema electrónico para que puedas detectar quién es el que está pulsando. Y él ha llegado un poco a la hacer joya, este desarrollo tecnológico por una razón, pero que ahora, ahora os comento porque es muy interesante. Porque, naturalmente, cuando él ha practicado la Ouija, una de las cosas que le resultaban más tediosas era tener que ir copiando las letras, una a una. Entonces, lo que hace la captura de la, de la cámara web es que directamente va construyendo la frase, porque es capaz de ir rec reconociendo todos los desplazamientos de la plancheta por la Ouija, a, a, a qué letras va, a qué velocidad va, y al mismo tiempo te lo va escribiendo en un procesador de textos, de tal manera que tú no tienes que hacer nada. Simplemente te dejas llevar, participas en la Ouija, y va levantando hasta de todo lo que tú estás realizando. A partir de esto, de, él ha publicado, eh, ya digo, el, el código, eh, todo lo que haría falta para que cualquiera lo pueda diseñar, Eh, y luego él ha comentado también un poco su experiencia con unas 50 sesiones de Ouija y él llega a la conclusión que hay determinadas cuestiones que no se pueden explicar con el principio de motor mm. famoso que es el principio ¿no? que siempre decimos que ese es el simple que hay alguien consciente. que lo está haciendo él considera bueno no no llega tanto pero él por ejemplo sí que tiene muy claro que no se está dando una circunstancia un fenómeno de psicocinesis porque él ve que primero se mueven siempre los dedos y luego se desplaza la plancheta considera que si fuera una acción de la mente a distancia que provoca el movimiento de una Eh, invisible que provoca el movimiento, pues primero se movería el vaso, digamos, y luego iría el dedo arrastrado por el impulso del vaso él dice que se lo detecta perfectamente y que no ocurre pero sí que detecta que se produce una cierta sin sincronización en los dedos eh, muy particular, de tal manera que en determinados momentos parece que hay dos dedos que a la vez impulsan una determinada letra Y claro, esa sincronización mental a él le llama mucho la atención y dice que merece la pena que se estudie. Entonces, con este nuevo aparato, con este nuevo dispositivo, realmente le da un nuevo giro a, a lo que es la investigación con la Ouija. Por más cosas que, que luego él comenta en la información, realmente muy interesantes, de cómo se van construyendo las frases, uh -huh. de si hay una predisposición a que se vayan saliendo las palabras de una manera determinada o no, si está trabajando el inconsciente de los presentes o el consciente. Bueno, realmente yo digo que le da un, un, pues un subimos un peldaño un poco en la, en la investigación de la tabla Ouija, que entre que está demonizada y que prácticamente estaba estancado, vamos a ver si esto le da un nuevo impulso. Lo que está hacer, un es un hacer un llamamiento a ver si nos dime. pueden ayudar, porque precisamente el compañero Raúl López Ramírez está intentando obtener información sobre un personaje que ha aparecido en las redes sociales hace muy poco tiempo. Él solamente utiliza el nombre de Alessandro y tiene un canal que se llama Investigaciones Paranormale en <risa> Italia y, y ha desarrollado unos sistemas de No sería exactamente la Ouija, aunque es algo muy similar, muy ingeniosos, no tecnológicos, aunque él utiliza una especie de detectores de campos magnéticos, generadores para psicofonías simultáneamente. Con lo cual, él es, está subiendo unos vídeos a, a Internet muy llamativos, muy espectaculares, en los que eh, tú ves el movimiento sin contacto, que es lo interesante. ¿Ah? Especulamos con que probablemente se traten de trucos de ilusionismo. Estamos intentando replicarlos, ver cómo se podría hacer. Pero lo extraño de este tipo es que mm, es una conmoción, porque el tío es espectacular. Los, los vídeos que sube están muy bien hechos y aparentemente es una demostración transparente sí, de que él, no está manipulado. ese sistema de Ouija... No sería con contacto físico, porque él no toca los, los distintos objetos, utiliza unas veces un péndulo, otras veces una botella en equilibrio. Entonces el llamamiento es, si alguien conoce a ese tío, si tiene alguna información, si alguien sabe su apellido, de dónde sale este tipo, pues sería muy interesante, porque es una de las líneas que tenemos ahora De investigación. Se puede poner en contacto con Raúl López Ramírez a través de Facebook o conmigo o con el programa. Uh -huh. Hablando de tipos, hay un personaje, un joven que se ha quedado ciego tras Silvia Casasola pasar su dieta en qué. Pues a ver, mira, ¿quién no ha comido patatas fritas en alguna ocasión? Un poquito de pan blanco, jamón y salchichas, yo creo que todos, ¿no? Bueno, pues sí. Yo es pan blanco no, lo, lo como negro. <risa> Había sí. una película que se llamaba Panegre, ¿no? Pan sí, Pan sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues este chico resulta que le han diagnosticado neuropatía óptica y esto lo que tiene es una, un problema en el nervio óptico y se ha llegado a quedar ciego. Entonces estuvieron haciéndole pruebas, mirándole y no le encontraban absolutamente nada de cuál era la causa que le había provocado esa ceguera, porque fue progresiva. Empezó con 14 años, a los 15 más, a los 17 más, y ahora ya se ha quedado totalmente ciego. Entonces, a raíz de empezar a hacerle pruebas y pruebas y pruebas, comprobaron qué era lo que consumía, qué era lo que comía. Y entonces dijeron que realmente lo que ha tenido este chaval es una neuropatía nutricional, que es lo que le ha causado esa deficiencia óptica hasta causarle la ceguera Total, porque se ha tirado durante muchos años alimentándose de patatas fritas, pan blanco, jamón y salchichas. Así que si sí, siempre pero nos qué dicen can qué cantidad porque yo como pues a imagínate. Esto, no, no, <risa> pero es que, ¿no? y, y ya no es que cantidad, es constantemente, porque si todo esto o sea, tú lo vas, días, claro, ¿sí? si tú lo vas combinando claro. con, yo que sé, con fruta, con lácteos, con verduras, pero no, no, este muchacho este para desayunar <risa> no tenía preocupaciones, siempre exactamente, o unas cantidades <risa> <risa> desorbitadas. Mi párroco me ha estado engañando toda la vida. Lo que te hacía perder la vista era consumir patatas fritas, no el porno. <risa> claro, claro. <risa> Hemos sido engañados. A lo mejor reír. este lo consumía a la vez que tomaba las patatas fritas. Sí, las, no lo sabemos con una mano, pues, pues, claro, no, Silvia, lo no, claro. no has puesto muy difícil esto porque faltan manos ¿eh? bueno, caso, el, la salchicha y la patata el caso es que esto mira, la, la Coca-Cola la puedes beber con pajita chicos, pero la coca no. provoca... ¿con quién puedes beber la Coca-Cola? con pajita ¿eh? claro, claro, con claro. Claro. Claro, pero el porno vale, vale. No, te, no te da carencia de vitamina B12 ni niveles bajos de sí, cobre y selenio sin ni zinc <ríe> ni de vitamina D así que que ya sabéis Es el momento porner de la rosa de los vientos Tiene que haber siempre uno Desde <risa> luego que sí Josep, vamos Dime. a hablar de una de las serpientes de verano Más importantes de todos los tiempos Pero no deja de ser un gran enigma El monstruo sí. lagonés Nuevas investigaciones nuevos en datos que nos dicen lo siguiente es Nunca mejor dicho, lo de serpiente sí, sí, de sí, pues, Oye, no me rompas la, el titular que es mío ¿eh? Porque ha dicho serpiente de verano Y la cosa va de serpientes Porque resulta que han titulado eh, la mayoría de noticias, que es, digo, de periódicos que se han hecho eco del asunto, eh, de esta investigación dirigida por la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, que se han tirado un año cogiendo muestras de aguas. Esto también, esto es como el de las patatas, pero en versión lagonés. O sea, tú te vas a recoger botecitos durante, una, durante un año, tienes ahí no sé cuántos litros, que ves ser una cuba, y... Eh, Vas a buscar ADN <risa> todo. Se, se ha, Ahí hay de todo Desde el pipí de la abuela Que eh, llevó al niño a la orilla al, al, A la cagarruta del pajarito Que pasó por allí eh, En fin, hay ADN de todo Y eh, ahora los científicos Han presentado los resultados de su estudio Afirmando Que descartan la presencia de grandes animales La hemos jodido porque Nessie Tiene un cuello que te, te pasas <risa> una joroba que joroba a todo Dios, y, y, no parece, y no parece que sea ni el plesiosaurio, ni el pez grande, ni el esturión, como sostenían algunos eh, expertos. ¿Qué ha pasado? Pues que de las 500, millo 500 millones, eh, que se dice pronto, de secuencias genéticas, han tratado de cotejar con las bases de datos existentes eh, para saber si se puede identificar alguna que no encaje, ¿vale? y eh, pues pues pues nada, que, no, que que nos quedamos sin eso, plantean la posibilidad de que sea una anguila, por eso lo de la serpiente, grande, gigante, pero coño, no hemos quedado que no podía ser eh, grande, pues bueno, el titular es Uh, el el lagonés, el monstruo del lagonés es una anguila gigante. Y es que en el fondo, oye, son 400.000 visitantes al año y la muchaca hay que tenerla <ríe> ahí. ¿eh? Claro. Jojo. Algo más, no, esto, eh, esto lo, comentamos, viendo, esta lo, lo comentamos eh, en la temporada pasada, porque estuvimos eh, siguiendo un poco la, esta noticia. Él tuvo una serie de problemas, el, el profesor este que es de la Universidad, creo que de Sydney, si no recuerdo mal, eh, tuvo una serie de... intentó hacer un documental con estos resultados, al final no llegó a un acuerdo con ninguna de las productoras, y sí que lo único que ha detectado es este esto ADN de anguila, y él... Dice que puede ser, como decía Joseph, que pueda ser una anguila gigante, pero bueno, tampoco hay constancia de que, de que existan, pero sería la única explicación. No es lo que se denomina la técnica del ADN ambiental, que es algo que se utilizará mucho. Se utiliza, por ejemplo, en los suelos de, de yacimientos arqueológicos, porque ahora ya aquí todo se puede utilizar, de todo se pueden hacer lecturas. Tú no tienes restos fisiológicos, no tienes huesos de neandertales, por ejemplo, pero puedes analizar el entorno donde ellos estuvieron y a partir de ahí hacer lecturas muy interesantes. Y eso es lo que están aplicando aquí. Se usa pero, mucho el ADN pero, ambiental para temas, Juan, por ejemplo, de de especies intrusas eso se utiliza mucho que a veces no sabe realmente qué presencia tienen o no en lagos en determinadas zonas marinas y está muy bien claro porque cuando pasan van dejando restos de piel de lo que sea y está muy bien utilizar ese ADN perdóname adentro. Juanjo pero tú sabes la pasta que vale cualquiera de esos estudios de, de ADN imagínate lo que es secuenciar la cantidad de litros de, de agua que ha recogido este hombre a lo largo de un año A mí me parece que hay mejores maneras de gastar la pasta en investigaciones... Imagínate. Bueno, y, por, y te lo dice alguien que es Believer. No, por eso por eso, por eso, él lo buscaba, decir, ¿no? sí, por eso él buscaba el patrocinio de, de una productora. Lo que pasa que yo creo que el hallazgo que él tenía y los resultados de esta investigación no eran tan grandes, tan grandes ni tan espectaculares, que al final ya digo que no hubo un acuerdo. Él estuvo intentándolo con varias y al final han hecho la rueda de prensa y van a, van a publicarlo. ¿no? Pero ahora también ya él, eh, empezó a utilizar, creo que parte de la financiación era por, por crowdfunding. ¿eh? Aquí ah. lo estuvimos siguiendo ya cuando empezó, sí. cuando lo anunció. Periódicamente ha ido soltando pildoritas en la prensa para ir animando la investigación y ya finalmente han llegado los resultados con Almadía Rosaventos, algunos comentarios la gente se está dando cuenta que estamos corriendo y dando mucha información en la tertulia zona cero, nos dice milagros con Almadía Rosaventos que nadie se duerma, que la tertulia va corriendo, la verdad es que estamos dando muchas noticias y muchas informaciones, algunas nos remiten al pasado en Perú, sacrificios rituales ¿Qué cosa más terrible, si sí, hace Hace unas, unos meses, en, la última, en, la última, en esta última temporada, comentábamos ya algunos descubrimientos escalofriantes que se habían hecho en Perú y en otras partes de América Latina de niños de cortada que habían sido sacrificados. Pero lo que acaba de presentar ahora la Universidad Nacional de Trujillo en Perú no se había visto jamás aparentemente, Por lo menos en América Latina, ellos hablan de que probablemente se trata de la mayor concentración de niños de corta edad sacrificados a los dioses, eh, localizada nunca, 227 niños de Qué entre realidad, ¿eh? 4 y 14 años, que entre hace 1.200 y 1.400 años habrían sido eh, ofrecidos a las deidades en el sector de Pampa la Cruz, en Huachanco, a unos 700 kilómetros más o menos, al norte de Lima, en, un, en, un, en las excavaciones que, que, que están haciendo los arqueólogos decían, mmm, a mí me ha llamado mucho la atención la, la espontaneidad con la que explicaban Que era algo eh, incontrolable, que donde empezaban a acabar sacaban uno y aparecía otro debajo, sacaban uno y otro, hasta 227 niños sacrificados a, a los dioses en relación al fenómeno atmosférico del niño que provocaba eh, pues un, un desajuste para toda la economía y para toda la, la vida en la sociedad y consideraban que el, el homenaje, la ofrenda de un niño de cortada pues era lo que podía apaciguar a los dioses en, en, no, no es Europa eh, pero en, en Túnez, en Cartago hay un emplazamiento terrible yo creo que es uno de los lugares más Felicito. siniestros uh -huh. el, el Taneto, Tabén, no recuerdo el nombre ahora donde se conservan cientos de urnas con los restos de niños que habían sido sacrificados también. No sé si superarán los 227, pero bueno, de cualquiera de las formas, es una noticia terrorífica. Desde luego que sí, la verdad es que la información es eh, tremenda, pero también es eh, tremenda esta noticia, Silvia, que nos dice que la nave con el primer robot humanoide ruso falla al acoplarse a la Estación Espacial Internacional. tú pues Fíjate, otra vez los rusos se adelantan y lanzan exactamente ese robot humanoide que iba en la nave Soyuz y que supuestamente iba a ayudar a los astronautas. Pero mira tú por dónde el acoplamiento ha fallado. El robot que se llama Fedor se ha quedado con las ganas y os voy a decir sus características. Mide 1,80 metros pesa un poquito, 160 kilos y bueno, pues corresponde al nombre ruso, que tiene las siglas que no sé yo cómo las vamos a decir porque en ruso no me van a salir muy bien lo puedo decir Fedor, pero bueno el caso es que Fator. se ha quedado pendiente de poder hacer esa misión, él iba a permanecer 10 días en la Estación Espacial Internacional y ya veremos si al final lo, lo consigue, así que el pobre Fedor pues le damos nada eh, que era la segunda, a ver si es la vencida ¿no? y puede conseguir sí, sí. ser el primer robot astronauta. Tanta inteligencia artificial, tanta inteligencia artificial. No, pero fijaos, eh, fijaos la cantidad de noticias que nos remiten al, al espacio y al control del, del espacio. Y es que mmm, todo el mundo eh, trivializa la, la cuestión porque... Coño, aunque la mayoría lo cree, hemos llegado a la Luna, eh, llegaremos a Marte en, eh, próximamente, pero eh, no nos damos cuenta que la próxima guerra no se va a librar en el suelo, la próxima guerra se va a librar en el espacio, porque cargarse los satélites de tu eh, oponente... ...significa dejar a oscuras... ...literalmente... ...las comunicaciones... ...los aeropuertos... ...los GPS... ...los teléfonos móviles... Eh, ...el control de carga... ...es que todo depende de los ordenadores... ...y todo depende de las informaciones... ...que pasan a los satélites... ...de manera que ese control... ...del espacio... ...es sustancial... ...y de ahí que este, se está invirtiendo... ...tantísimo dinero... ...tantos años después... en Eh, eh, llegar a la luna como puente, no, no creáis que para ir a Marte, no, no, para tener controlado muy bien la Tierra desde, desde cerca y llegar a ese espacio en el que están los. Y objetos. dejarme que haga un apunte de la nueva moda para los trajes de los astronautas, en este caso de los rusos, que por lo visto han hecho un prototipo que se llama Skolmo o Skol M. Y el problema es que, aunque es fantástico porque se adapta a. ...cada forma corpórea que tenga cada uno... ¿no? ...tus características... ...y antes no, tenía que ser traje a medida... ...no sé si será tipo regreso al futuro... ...que le das al botoncito... ...y se adapta a tu forma de cuerpo... ...pero hay un problema... ...y es que no tiene bragueta... ...que ah, resulta que había un ritual... ...y es que desde que el primer cosmonauta... ...Yuri Gagarin... Eh, ...fue con, con su nave... ...a, a pues eso, hacer eh, su órbita... ...alrededor de la Tierra... Pues eh, le entró ganas y entonces hizo pipí antes de subir a la nave. Y ahora ese ritual se va a acabar. Y están muy tristes los rusos porque no se va a poder hacer. Pero lo van a hacer por la ¿no? ¿no? sabemos. Que por todas cierto, formas, esta semana, pues eso, una noticia sí, muy corta. Sí, la, ¿no? la bragueta. Otra noticia que <risas> se ha publicado esta semana es que el pasado 3 de septiembre la Agencia España, eh, Espacial Europea, por primera vez, Y esto es algo de lo que no somos muy conscientes, empezamos a ser conscientes de la catastrófica situación de los mares, de la catastrófica situación del aire, de la alimentación, uh -huh. pero no somos conscientes de la catastrófica situación que hay en el espacio. Este, hace solamente unos días la Agencia Espacial Europea comunicó que se vio obligada a realizar una maniobra repentina de evasión para evitar la colisión del AOLUS con uno de los satélites de la fantástica megacorporación eh, de Starlink Space X, que ha llenado completamente la, el espacio de, de satélites, Elon Musk, y eh, nuestro satélite tuvo que hacer una, una maniobra rápida para evitar colisionar con él. Imaginaos, Estamos hablando del espacio, y es tal la cantidad de basura espacial que hay ya orbitando alrededor de nuestro planeta, además de todos los cientos de satélites reconocidos y los satélites espía, que se está convirtiendo en un verdadero problema de tráfico. O sea, no sé si va a haber posibilidad ni siquiera de salir a hacer esa guerra espacial, porque va a haber unas retenciones Un, un nuevo, un nuevo que empleo controlado aeroespacial. Claro. Mira, igual, igual que Trump está creando la fuerza espacial para controlar los satélites, España va a mandar a la Guardia Civil Espacial sí. a meter multas. Sí. Lo verás. Por Qué cierto, bueno. a propósito de esto que comentaba Manuel, de cómo se está destruyendo el planeta, son auténticas señales del fin del mundo, pero dos informaciones muy importantes. Una de ellas es que en el último mapa que se ha efectuado del Ártico, hay cinco islas más, y esas islas responden al cambio climático, son trozos de hielo que se salen del eh, bloque central. Y luego una noticia que viene de Brasil, la muerte de 500 millones de Abejas, 500 millones de abejas que han fallecido en Brasil como consecuencia del cambio climático, como consecuencia también del uso de pesticidas. Y también a propósito de esto que comentábamos ahora, hace tan solo unas horas se producía en Shanghái una reunión, una especie de debate entre dos de los hombres más ricos y más poderosos del planeta relacionados con industrias tecnológicas. Uno de ellos era Elon Musk, de parte de Estados Unidos, y decía que para salvar al planeta tierra lo que tenemos que hacer es viajar fuera, viajar a la Luna y viajar a Marte. Y por otro lado estaba eh, el eh, chino, el fundador de eh, Alibaba y otras empresas eh, tecnológicas, eh, Jack Ma que decía que para salvar al planeta lo que hay que hacer es viajar al interior del planeta y de los seres humanos. ¿no? Pues es muy sí, interesante está mejor. porque esta reunión se celebró en el foro de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y es muy curioso que el americano fundador de Paypal y el chino fundador de Alibaba tenían un planteamiento radicalmente distinto. No sé lo que opinará Trump, porque en el fondo lo que plantea su compatriotamos pues, es que nos en inmigrantes. Sí, sí. O sea, que nos vayamos ya, pero, a, a pero Marte, si, a menos que construyan un muro alrededor de Marte, para que no podamos... Pero si pasar. te das cuenta, cada uno mira por su negocio. Porque claro. él, él lo mira porque tiene sus transbordadores y quiere hacer su venta con las naves y los viajes, y el otro mira, claro, el consumo interior... El y compra. El tema de lo del Ártico sí que mmm, tiene un mal horizonte porque todos están deseando casi que se deshiele para poder abrir nuevas rutas sí, por allí verdad. y sustituir mm. el tema del Canal de Panamá y otro tipo de rutas para ir pasando de un océano al otro. Entonces, por eso sí, también pero, interesaba comprar Groenlandia y ese tipo de cuestiones que van, a, que van a hacer que, como digo, que medioambientalmente, pues algo no creo que lo cuiden demasiado. ¿no? Que les, les sí, pero fíjate la... que eh, esto les va a estellar en la cara. Es decir, los científicos hace dos años advirtieron que el punto de no retorno es ahora, es en este momento. Y que los cambios se van a producir no a cuestión de siglos, que en 25, 50 años vamos a ver cambios notables. Yo no había visto un verano como el que hemos tenido. Eh, el, los noruegos... Es un dato oficial ya. El mes de julio fue el más caluroso, caluroso de, la, de historia la historia de la humanidad sí, en señora. todos los países. ¿eh? Sí, señor. Es decir, ¿qué más necesitamos para reaccionar? Hemos tenido incendios devastadores en África y en el Amazonas que son pulmones de nuestro planeta. Si nos cargamos nuestros pulmones, señores, no vamos a respirar. Y seguimos pensando en la pasta. Al final, al final perdón, le va a estallar esto en la cara... ...de los políticos... ...de los políticos que no están... Por, por, ...por seguir adelante con el medio ambiente... ...por respetar los pactos... ...que el resto de países... Mmm, ...pactaron, valga la redundancia... ...y cumplen, no sé si escrupulosamente... ...pero al menos lo intentan... ¿no? ...y esto es una grave consecuencia... Eh, que, ...que demuestra... ...que el materialismo... ...que el capitalismo... Eh, ...sigue adelante con su horaz apetito... ...para cargarse todo al precio que sea pero no, el... no les va a estallar a ellos nos va a estallar a nosotros claro, claro. y además la, el problema es nos que no hay no una solución. Cuenta, ¿no? o sea acordaros cuando hubo toda aquella polémica por el tema del el agujero en la capa de ozono sí. el tema de los eh, sí bueno que algunos incluso las... dicen que eso no existe claro, bueno, sí como todo pero eh, yo recuerdo que me, me hicieron reflexionar mucho cuando eh, en india los el gobierno hindú que es, después de China, el, el, el país más poblado del planeta, dijo que le parecía muy bien eso de que no se pudiesen usar sprays, pero que ellos tenían una industria, claro. y cerrar esa industria implicaría un problema más a corto plazo, Que, que se acabe el oxígeno y que claro. haya cambio climático. Entonces, este es realmente el, el problema. Es normal que estos gobiernos que piensan a corto plazo, porque van a estar cuatro años, ocho, dieciséis como mucho, eh, lo que les interesa es sacar una rentabilidad inmediata. Pero, pero es que es cierto. Es decir, tú diles a los de las cuencas del carbón, que, y sabemos que son muy contaminantes, que se les acaba el curro. Es, es que la, la gente necesita comer, pero la culpa no es de los que necesitan comer. La culpa es de los políticos que tienen que buscar alternativas productivas a esos pueblos para que no dependan de una industria que nos jode a los demás. Eso es, básicamente, el, el kit del problema. El ufólogo Michiukaku Kaku o el científico Michiukaku que es el más importante del mundo, se mete a ufólogo. Eh, ¿En qué quedamos? Eh? ¿Qué es eh, Kaku? Josep, bueno, eh... que lo has conocido he visto una foto tuya con él sí, sí, Estamos, sí, sí. E, e, e insistimos y decimos el científico más importante el ami... del mundo ¿eh? es el amiguete ya, Guijarro Bueno, a mí, tanto como amiguete no, pero es un tipo muy simpático, muy accesible, a pesar de su, su edad. Eh, ha descubierto no... el pan tumaca y se ha hecho polo. Oye, oye, lo suyo es que te lo hubiese llevado donde estás tú ahora y que hubiese entrado con nosotros a la tertulia. Ahí le das, eh, no sé, pues un, al no un, algo, un algo para que se relaje. Mala idea, pero no me hagas decir el, el filo los honorarios, porque ibais a estallar, vamos, hasta los micrófonos. Bueno, os cuento. Porque eh, yo tengo que admitir que todavía estoy en shock. Eh, había leído algunos titulares de La Vanguardia, concretamente, que habían entrevistado vía telefónica a Michio Kaku antes de llegar a Barcelona, en los que manifestaba que su presencia eh, en la ciudad condal obedecía básicamente a que, bueno, venía a que le convenciera, ¿no? A que le presentaran pruebas. Y yo digo, pues este se va a cagar porque nos apareció una marciana por ahí, otro tipo que dice que eh, se comen a los niños draconianos, se comen a los niños enlataos, en fin, que era, eran cosas verdaderamente del delirantes. Digo, esto eh, va a ser tremendo, pero... Estaba Maussan eh, también, ¿no? Estaba Maussan ah, con sí. sus uh, momias uh, maravillosas. Hay que decir que Maussan hizo una uh, exposición de videos... Mira, se me ha quedado el, el este latino, ¿no? De vídeos eh, muy interesantes, muy, muy, muy, muy interesantes. Y algunos de ellos me hicieron o dan que pensar, como la famosa eh, pirámide eh, sobre el Pentágono. Pero eso, si queréis, lo comentamos más adelante, porque me parece que lo de Kaku es eh, más importante. Estamos hablando de un tipo que es eh, descubridor de la teoría de cuerdas, eh, que ha trabajado en, en, en, en despejar la, la ecuación del campo unificado de Einstein, uno de los eh, científicos más reputados del mundo, algunos incluso piensan que pueda llegar al premio Nobel de, de Física, muy divulgativo, lo hemos visto en todos los documentales habidos eh, por haber, y lo primero que me sorprende... ...es que tiene una vasta información ufológica... ...de la tradicional, de la que todos conocemos... ...conocemos, perdón... ...que, que dio de bueno, este señor, cuántos libros de ovnis se ha leído... ...igual se ha leído a Manuel, se ha leído a Bruno, me ha leído a mí... ...sabes lo que te quiero decir... Eh, porque, ...porque tenía información sustancial... ...de qué era y cómo era el tema de la ufología... ...dos... Me, me el detonante de su interés por los ovnis es el famoso plan secreto del Pentágono es decir, aquí ha pasado psa, ni chicha ni, ni, ni limonano, eh, algo inadvertido pero en Estados Unidos esto ha sido la bomba es decir, los ciudadanos que pagan sus impuestos dicen, oye, que el gobierno ha estado investigando ovnis que el gobierno admite que soldados, que pilotos han estado fotografiando, filmando con sus aviones modernísimos eh, estos ovnis y decía Michio, con toda la razón, ahora mis compañeros y yo tenemos algo físico en, los que, en lo que respaldarnos. Eso es falso, ciertamente, porque eh, si quiere yo le puedo llevar, y, y seguramente Manuel también, y tú también Bruno, centenares de eh, grabaciones, de filmaciones y de evidencias físicas que podría estudiar. ¿no? Pero él decía, estos vídeos, porque están certificados por la Armada, mm, muestran giros imposibles, muestran eh, presiones de hasta 5 Gs, muestran, eh, en fin, detalles que son medibles en un laboratorio y que permiten sacar determinadas conclusiones, y él dice, no hay nada en la Tierra que pueda causar esto, y entonces, obviamente, ¿qué alternativa hay?, y planteas la idea extraterrestre, entonces entra él en el bucle de la cosmología, de las posibilidades él es bastante pesimista con el futuro de la Tierra y del futuro de la humanidad está un poco en el en la línea de Hopkins que también el, el fenómeno guarda un propósito siniestro es decir que seguramente no es el de los contactados eh, bondadosos que vendrán aquí a rescatarnos a la Tierra y a decirnos lo malos que somos por utilizar la energía nuclear no, no, no, él dice que igual él, él, eh, son nuestros ...depredadores naturales, ¿no? Sea como sea, el interés de Kaku va a arrastrar y él lo, lo considera a otros científicos... ...a sacarse de lado la sonrisa y a decir, oye, si éste lo dice, algo habrá, vamos a ver. Y ese cambio en el, en el, en el modo de pensar de los grandes científicos llevará consigo por fin, digo yo, eh, aunque nos vayamos al paro ufológicamente hablando como investigadores, eh, supondrá un avance cualitativo y cuantitativo de investigaciones serias relativas a los ovnis. Ahora dice él, y dice con razón, eh, ahora es el turno de los científicos. Es decir, yo doy la cara como avance de la ciencia, como haciendo ese potestad de que él es un poco ciencia, para que sean los gobiernos quienes nos faciliten los datos para poder estudiar. ¿Sabéis quedado mudos, no? Sí, sí, porque nos hemos quedado con las cosas que nos dice Michou siempre alucinados. Es que Michu Kaku ha hablado de extraterrestres, ha dicho que los militares hoy, hay, por ejemplo, tienen que demostrar que no hemos sido visitados por extraterrestres. Y bueno. Un término que se ha utilizado mucho extraterrestres para definir a Rafa Nadal, que está a punto de ganar el Open de Estados Unidos. Está wow. eh, jugando en los últimos minutos, eh, eh, pero parece parece que va a ser el, el ganador. Eh. Por eso nos pues hemos ojalá. quedado callados. Estábamos eh, viendo... Es, viendo el partido es, claro, claro, claro, y dice, no deja, <risas> deja este que hable y, y no os habéis enterado en de la noticia. entonces quinto se va Nadal ganando... Cinco juegos a dos. Que, a o, o es extraterrestre o mutante, juego. es una de las dos cosas. Yo, de todas formas, no soy tan optimista como Yusevni ni tan entusiasta porque es, ya era hora de que reaccionase eh, Michukaku como cualquier otra persona inteligente pero eh, en la historia de la ufología desde los años 40 ha habido montones de premios Nobel que ya tenían el Nobel sí. montones de científicos, académicos presidentes de los Estados Unidos que han dicho exactamente lo mismo, que el tema OVNI es interesante, que es importante que hay que analizarlo, que, hay que, que, que los han visto ellos, o sea, Ronald Reagan Jimmy Carter, vamos, si, si el presidente de los Estados Unidos te está diciendo que él, él ha visto, y eh, ha sido testigo del fenómeno ovni, pues más que eso, difícil imaginarlo. Hasta que no, ¿no? se ha Life Force One, no. Eh, pues, estaría bien, sobre todo en estos momentos. <risa> Casi nos abducen a nosotros, y no es coña, no es coña, ¿eh? pues si queréis os, os subo a las redes sociales ahora mismo la fotografía, Porque eh, el primer día de congreso, que había una expectación tremenda, pues por ver a Kaku y tal, el tío se tiró durmiendo las primeras 24 horas con el jet lag y estaba todo el mundo pendiente de la habitación, pero eh, hasta los ovnis, porque... Eh, ...a partir de las cinco y media de la tarde... ...varios asistentes al Congreso lograron filmar... Eh, ...algunos en movimiento, otros solamente fotografía... Eh, ...unas luces, dos en concreto, que eh, estaban en movimiento... ...alrededor del, del hotel... ...y bueno, hay, esto ya es flipante... ...pero estas son personajes de estos que vienen a, a los congresos... ...que lo animan todo... ...un señor hoy de Brasil se ha dedicado a ver cuántas ventanas estaban encendidas y cuántas ventanas estaban apagadas a hacer una rejilla y se ha dado cuenta que tenía de 8 por 8 dice, coño, esto es código binario entonces ha empezado a ver cuántas estaban encendidas y cuántas estaban apagadas pero lo acojonante, compañeros y os lo juro por mi hijo es que dice nosotros estamos aquí en código binario madre mía de mi vida Varios ingenieros han presentado, Manuel Carballal un platillo volante. Sí, bueno, en realidad no son los primeros ni, ni serán los últimos, porque esto de construir eh, platillos volantes de verdad, o sea, los platillos volantes existen, sin duda, pero no tienen necesariamente nada que ver con extraterrestres. Y ya desde los años 50, bueno, incluso antes, ya en, en, en la Segunda Guerra Mundial, existió por lo menos uno documentado en la historia aeroná aeronáutica. ¡Qué eh, miedo! Aeron suena una cosa muy rara, ¿eh? Sí, la sí, la una sonafonía. No, que has hecho sé, no ya, sé, ha sido mi no, no respiración. No sé si es mi respiración, mal. he sido yo porque, porque es que me he hinchado un poquito. No, yo creo que hay un futuro debate aquí eh, de Manuel y yo, ¿eh? La posesión. Pues el, eh, os decía que la, la construcción de naves circulares es algo documentado en la historia aeronáutica. Ya en la Segunda Guerra Mundial está documentado, antes de la Segunda Guerra Mundial, el, el, avión, el, ala, el avión de ala circular de Arthur Schack. Luego hay toda una literatura absolutamente falsa y fraudulenta sobre los supuestos platillos volantes del Tercer Reich. Todo mentira. Existieron las alas volantes, las Horton, los aviones de ala triangular. Y sí si verdad que existió, que es la, la foto que se pone siempre como ejemplo, porque es la única que hay real, de un avión que llegó a volar en un certamen aéreo el eh, construido por Arthur Shaw, que era un platillo volante. Luego existieron prototipos en Canadá, en, en Estados Unidos, en los años 80, un ingeniero Paul Moller comenzó a construir los primeros platillos volantes que aterrizaban y despegaban verticalmente, monoplaza o biplaza, y ahora unos jóvenes rumanos, ...han construido el prototipo de una aeronave circular... Eh, ...con una tecnología similar en cierta manera a la de los drones... ...que es absolutamente pues, un platillo volante... ...el que lo hagan estos jóvenes, este ADIFO... ...que es el nombre que recibe este proyecto... ...que serían las iniciales en inglés de objeto volador tododireccional... ...que tiene la característica de que puede desplazarse en una dirección u otra... ...y tiene la forma directamente de un platillo volante, y eh, que lo hagan ya en Rumanía... ...unos jóvenes que no tienen la cobertura de un ejército, de un ministerio de defensa... ...de una gran multinacional, pues demuestra lo fácil que es eh, construir una, una nave de este tipo... Con lo cual, a partir de ahora, tendremos más problemas los investigadores porque el que nos traigan una foto perfectamente diáfana, clara, diurna, de un platillo volante de chapa metálica reflejando los rayos de la puesta de sol sobre la carrocería, tampoco será una evidencia de que sea una nave extraterrestre. Puede ser una nave rumana. Ya. Fíjate. Se ha producido lo que puede ser Juan José Cesoro. El robo del futuro se ha utilizado la inteligencia artificial para falsificar la voz de una persona, la voz de un CEO, de un jefe de una empresa. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, esto yo creo que ya es impresionante. Yo, el cibercrimen está alcanzando una serie de, de cotas que no sé dónde van a llegar porque ya teníamos que estar prevenidos con todo el tema de las fake news. Ahora hay que estar atentos a la deep fakes, que son también una serie de fraudes profundos que ya se han empezado a extender. Los hemos estado viendo un poco en determinados foros políticos eh, y haciendo campaña política cuando los lo que se hace es que se manipula a través de inteligencia artificial una imagen real de una persona, esto se ha hecho por ejemplo con Obama, manipulando un vídeo real para hacerle que parezca que dice lo que realmente nunca dijo y esto es utilizado, como digo, de una manera viral, y es muy difícil de detectar porque la, la simulación y la manipulación es absolutamente perfecta, no es impecable, salvo que tengas dispositivos tecnológicos para poder analizar ese vídeo, no hay manera de a simple vista saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues esto que se ha hecho con los vídeos, ahora se está haciendo también, con, al parecer ha ocurrido en eh, ahora en Inglaterra, se ha hecho a través de una inteligencia artificial que imitaba la voz de un empresario, de un ejecutivo de una empresa. Lo que han hecho los estafadores ha sido simular esa voz, falsificar esa voz a través de esta inteligencia artificial y llamar en nombre de este ejecutivo a, un, a, un determinado, a una determinada sucursal de la empresa. Esto lo ha comentado el Wall Street Journal y la situación era que llamaban a una empresa energética de Reino Unido desde una empresa subsidiaria de una filial que tenían en Alemania los estafadores simulando la voz de este ejecutivo se ponían en contacto con un trabajador y ese ejecutivo de inteligencia artificial daba instrucciones al trabajador para que hiciera una transferencia económica a una cuenta en Hungría. Claro, el trabajador, el subordinado, creía que efectivamente estaba hablando con su jefe, no tenía ninguna duda de que era la voz de su jefe, y él iba operando todo lo que le iba diciendo. El resultado es que efectivamente el dinero, que han sido 243.000 dólares, llegaron a la cuenta corriente de Hungría, de ahí pasaron a México, de México pasaron a otros lugares, y se le ha perdido la pista del dinero. Es cierto que la empresa parece que no va a sufrir mucho porque va a cobrar el seguro, pero claro, ya queda en esta, un poco esta huella de esta manera nueva de hacer delitos que ya no nos podemos fiar ni de quien nos llama al claro, teléfono claro, ya no es el duplicado de la tarjetita correspondiente o el robo por hackeo, sino ya vamos como bueno, si estuvieras hablando con el jefe algo se está haciendo, acordáis que también se hacen algún tipo de grabaciones simuladas para hacer esto de los eh, eh, secuestros express, que a veces también te llaman sí. diciendo como que tienes a tu hijo, tenemos a tu hijo presión bueno, bueno, es detenida y tal y meten a veces alguna grabación, bueno, pero aquí Ella directamente es que mantienes un diálogo absolutamente perfecto en principio y no hay manera de detectar que realmente estás hablando con la persona equivocada 900 años eh, nada más y nada menos que 900 años eh, lleva esta ermita en el centro de un volcán silvia Sí, es el volcán de Santa Margarita, son 682 metros eh, la estructura y bueno, la verdad es que es algo realmente llamativo porque ahí hay una capilla Y es una capilla que, que data del románico, del siglo XII, y dices, ¿cómo puede estar tantísimo tiempo esa capilla ahí, dentro de la boca de un volcán? Pues resulta que es que, claro, el tema es que el volcán lleva 11.000 años sin eh, haber estallado en erupción, entonces está ahí muy dormidito, muy tranquilo, esperemos que siga ahí mucho tiempo, pero sí es cierto que esta zona, que es una zona fantástica, pertenece al parque natural de, de la zona volcánica de La Garrocha y, y bueno, pues son 12.000 hectáreas donde hay muchísimas otras bocas volcánicas, pero la curiosidad en este caso es que exista esta ermita, no sabemos si habrá mucho peregrino que se aventure a acercarse, pero bueno por lo menos la verdad es que es muy muy llamativo y está en España 900 años, esa ermita en el centro de un volcán. Hombre, habría que ver si tiene a lo mejor también alguna leyenda asociada de si sí, es una sí, boca sí. del diablo o alguna cosa por el estilo y actúa con una especie de conjuro de exorcismo La para misma, proteger ¿no? el lugar. La Oye, qué tertulia más hay, frenética. Hay algunas tenido, construcciones ¿no? en el mundo que precisamente tienen ese propósito, o sea que puede ser encaja. Qué tertulia más frenética, ¿no? Dicep, bueno vuelta. pero está bien no sí. yo he venido en chándal por eso precisamente porque... Y lo que nos queda todavía que vamos a comentar algo sobre la tierra plana en los embulos en del misterio después eh, de las noticias de las tres vamos a comentar lo que se ha dicho en ese congreso australia no existe nos han comentado eh y, y, y deja a, a mí me a, a mí yo estoy traumatizado con Oye eso. está a punto de ganar El Open de Estados Unidos, Rafa Nadal, bueno, está luchando. Está en ella. ¿Y, ¿Y qué pasa con el eh, Open de Australia entonces ahora? No, no, y peor. Sí, sí. Eso significa que Nicole Kidman no existe. Es eso, no, es, es, eso es, eso. el crowd, pero lo, peor de todo, yo ya me he quedado petrificada. C -C. No, sí, existe, C -C. ¡No existe! ¡No <risa> existe Hugh <risa> <risa> me muero! Oye, déjame que ponga una conversación maravillosa claro. entre un bebé y una oveja. <risa> sí. Oh, que es que se dan la réplica la una a la otra se ve a las dos a la dueña del bebé oveja y a la dueña del otro bebé y es que quiero que los oyentes luego lo vamos a poner en Twitter lo escuchan o lo escuchen porque no se identifica quién es una y quién es otra vamos a escucharlo Esa es la bebé, la última es la bebé, siempre empieza la abeja. Bueno, alucinante, la comunicación. que es la inteligencia artificial que decía Juanjo, ¿eh? Sí, Cuatro, no, está eh. la inteligencia no es Cuatro, natural. Es Miguel Pedrero, utilizando <risa> la inteligencia artificial. <risa> Hasta aquí la tertulia, zona cero de esta noche.